Y un minuto de la noche estamos en FM Las Chacras, somos FM Las Chacras, la radio comunitaria detrás la sierra 104.9. Somos la mestiza con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro programa de esta semana. En una semana en la que Brasil fue a votaciones y Lula sacó 5 puntos de ventaja, 4 y pico, es una noticia muy buena. Por eso vamos a arrancar con música de Brasil. Pero también hay que prestar atención a lo que pasó en el país ¿no? en el país vecino, porque esa ventaja de Lula estaba n todas las encuestas diciendo que iba a ser muy diferente a lo que fue. ¿sí? No es tan, tan excepcional lo que hizo Lula, y en realidad es muy, muy buena la elección de Bolsonaro, que es un ser nefasto. Que ha hecho el peor gobierno en mucho tiempo, tiene hambre todo el país y sin embargo lo, lo votan los evangelistas, lo vota un montón de gente, a excepción del nordeste pobre, de que Lula arrasó ahí, salió ganando en todas las regiones, pero Bolsonaro ganó en todas las demás regiones, exceptuando Minas en el sudeste. El ultraderechista desmintió todos los sondeos que indicaban una ventaja de Lula, que parecía que ganaba en primera vuelta y no hay manera de entender. Que el general retirado Eduardo Pazuelo, que cuando fue ministro de salud se reveló cómplice del proyecto genocida de Bolsonaro, distribuyendo medicamentos truchos y todo eso, fue el más votado en Río de Janeiro, el diputado más votado. Sergio Moro, el juez manipulador que lo llevó a Lula en Cana y que se comprobó que había sido todo mentira, salió como el senador más votado en la conservadora provincia de Paraná. sí.、Eh... Damares Alves es la ex ministra de la Mujer, Ciudadanía y Derechos Humanos. La misma que dijo que se hizo evangélica cuando subida a un árbol de Guayaba recibió la visita de Jesucristo. Y que cuando asumió el ministerio determinó que los niños se visten de azul y la niña de rosa. La misma que destrozó todo el aparato de defensa de la memoria erguida por Lula y Dilma. Bueno, también salió muy, muy v o t a d a O sea que. Hay una ola derechista en, en el mundo, en muchas partes del mundo, y eso también llegó acá. En Europa, ni te cuento, hay olas fascistas, hay gobiernos de derecha en Suecia, en Italia, en un montón de lugares. Nosotros igual saludamos la victoria de Lula, ojalá gane en la segunda vuelta, así le damos、eh, una respuesta al planeta desde Latinoamérica más unificada. ¿no? Y bueno, con ustedes entonces vamos a meternos con el principio del programa. Que es h a v á n h a v a n Caetano Viana, un músico que nos gusta muchísimo, que muchas veces lo pasamos en el programa. Es un tipo que es un capo, es cantante, bueno, compositor de Alagoas, que es una provincia muy pobre donde está Maseió, al norte de la Bahía. Que desde muy chico, tocando música en inglés, se hizo conocido ahí en su lugar y después tuvo que emigrar a Río de Janeiro para cantar sus éxitos y poder lograr un lugar en el mundo de la música. Le costó todo muchísimo. Un tipo muy muy talentoso, muy yacero.、Eh, a a dichos de algunos críticos, el tipo más, el músico á s el m más fino de Brasil. Y elegí para empezar temas que tienen que ver con discos viejos de Yaván. Avión y Doidice son dos temas de No es Azul, Más Emar, que es un disco del año 87, creo.、Eh, bueno, no, el primero Avión es de Océano, que es del 89. Y Doidice, Locura. Que es de no es azul, más es mar. Entonces, con ustedes, Yabán Caetano Viana, Yabán. SERCIEN El 6 de septiembre de 2014. A un maestro con cariño. No voy a hablar en este poema de sangre, ni del dolor de las madres de los muertos. Solo quiero recordar que alguna vez un maestro me enseñó a leer. Ese oso sea sea. Han pasado muchos años. Ya no sé ni cuántos. Las lecciones aprendidas no se olvidan, se vuelven parte de la vida, se van con uno a la tumba. Otro maestro de vida me habló de las cosas simples, cotidianas, la honestidad, la rectitud, la justicia. Hace muchos años ellos están muertos, presos, torturados, desaparecidos. Porque en este país tener sueños tiene un alto precio y se paga con la piel desollada, con las cuencas sin ojos, con los cuerpos calcinados. 43 jóvenes maestros para escarmiento, 43 callados anhelos para acallar a cientos y cientos, para silenciar las voces de la desesperanza, Para amedrentar a aquellos que lloran todavía por sus muertos. No es mi intención hablar de sangre, porque en mi país la bestia fue insaciable. No es mi intención hablar del dolor de las madres, porque ese dolor es innombrable, profundo, eterno, infinito. Nada hay que lo acalle. Y otra vez Quilombo en el sur, ¿eh? otra vez en Villa Mascardi, y te leo una noticia que salió en revista Cítrica, me lo mandó Yuyo, Yuyo Brigues, allá en el sur.、Eh, me dice: Nuestra decisión política es la defensa del territorio, por Mauro Millán, Lonco de Love, Pillán, Mauisa. ¿Qué significa que Nación haya acordado unificar las fuerzas represivas con las provincias? Cuando los estados generan ese tipo de alianzas y crean este clima, lo que realmente buscan es fortalecer la imagen del enemigo interno. Se valen de la RAM y de argumentos absurdos para generar un enemigo interno inexistente. Si a mí me vienen a sacar de mi territorio, yo voy a defenderme con lo que tengo, que por lo general son piedras y palos. Con eso nos defendemos en los territorios mapuche, porque si tuviéramos armas de fuego, como dicen, tendría que haber muertos del otro lado. ¿Cuántos efectivos de las fuerzas represivas murieron? Los muertos son todos nuestros y sin embargo nos tratan de terroristas. La justicia dictaminó que el empresario Joe Lewis, uno de los tantos empresarios que se ha apoderado del agua, debe abrir los caminos para que quien sea que habite este territorio tenga derecho a acceder al lago escondido. ¿Qué hace el Estado rionegrino? Sale a cuestionar el fallo. Entonces nos preguntamos. ¿Quién está amenazando estos derechos básicos que debe tener cada ciudadano? ¿Somos los mapuche o es el propio Estado el que está creando este tipo de políticas hipócritas para defender los intereses extranjeros empresariales? El Estado debería preguntarse qué está pasando con el pueblo mapuche tehuelche. Nosotros hablamos de la concentración de l territorio ancestral mapuche que está en pocas manos, que es usado para los negocios y está contaminado. Es la visión que tiene el capitalismo sobre lo que significa la tierra y lo que el pueblo mapuche tehuelche pone en discusión. Frente a eso, tenemos una decisión política que estamos materializando y es la defensa del territorio. Es una decisión colectiva del pueblo mapuche tehuelche que traspasa las fronteras provinciales y de los países. Cuando nos preguntan qué proyecto político tenemos, les decimos que hay uno que ya está en marcha: la defensa del territorio. En la revista sale una nota, una entrevista a Mauro Millán, que es el lonco del Love p i l a n Mauisa. Y bueno, ahí explica muy bien todo lo que está pasando, el conflicto y todo lo que viene、eh, aparejado con esto, ¿no? Benetton, Lewis, los cataríes, todos los que tienen negocios en la región, a Patricia Burrich y Pichetto, que vinieron a fogonear discursos de odio, al macrismo, Lanata, Clarín, todo eso. Así que bueno. Los mapuches, como siempre, dando el ejemplo, poniendo a los muertos y resistiendo al saqueo de nuestra patria. Nos vamos a meter con una banda que se llama Villiga 70. Es una banda que surgió en un barrio bohemio de San Pablo, que se llama Villiga. Ahí está lleno de bares, de artistas, de gente tocando en las calles. Ese barrio bohemio de la ciudad de San Pablo generó una banda en la calle 13 de Mayo. En el barrio bohemio de Villiga, la banda se llama Villiga 70. Y sus influencias más grosas son, por supuesto, el funk, el funk de James Brown, de Curtis Mayfield, de, pero también el Afrobeat de Fela Kuti,、eh, y música también de África Occidental, de Mali, de Ghana, de Nigeria y de Senegal. El Highlife, el Socas, y también、eh, bueno, los viajes que han hecho por el mundo. Últimamente estuvieron en Europa y en Marruecos. Y bueno, ahí, bueno, una de las canciones que después vamos a escuchar de una de estas bandas, que se llama Lembé, tiene origen en esto. En Villiga 70 elegí un tema que me gusta muchísimo, que es muy bailable, se llama Ventanía. Con ustedes, la banda que causa sensación en el circuito a n d a r de Brasil, Villiga 70. Después de escuchar a Villiga 70, una banda totalmente under de la movida underground de San Pablo, nos vamos a meter con otro artista de San Pablo que se llama Criolo, Criolo Doido, o sea, Criollo Loco. Es originario de g r a y a ú de San Pablo.、Eh, un rapero que comenzó a rapear allá por finales de la década del 80. Eh, hasta el 2000 era totalmente desconocido. Sacó varios temas, estuvo como, nominado como revelación un par de veces. Hasta que, bueno, en su tercer disco realmente logró、eh, imponer su estilo y ser conocido internacionalmente, ¿no?、Eh, el tipo tiene como un estilo muy particular, muy personal, con rimas muy ingeniosas, imprevisibles y usa、eh, la s i r i a o sea. Sería el lunfardo de, de las favelas, ¿no?、Eh, está totalmente, todo el tiempo innovando,、eh, mezcla géneros musicales muy diferentes entre sí, mezcla rap, afrobeat, reggae, samba y brega.、Eh, bueno, como dije, sus letras son muy ácidas, tiene algunas que son directamente apocalípticas, otras que hablan sobre el contrabando, como el tema que vamos a escuchar, que está. Eh, hace una referencia un poeta, Manuel Bandeira.、Eh, bueno, tiene temas que hablan sobre los chicos en la calle, las drogas, y también se, se interesa en la política. Y tiene algunas que hablan sobre la nueva izquierda, izquierda caviar, que lee a h o f s b a u m y que son de clase media. Con el crecimiento que en los gobiernos de Lula hubo de la población, mucha gente aspiró a la clase media y de ahí, bueno, tienen como. Unas ideologías, él dice, de izquierda gourmet, alejadas del pueblo.、Eh, un tipo muy, muy crítico y muy, muy escuchado en este momento en Brasil. Es un, es un referente para la cultura de las favelas y de la gente de los barrios más bajos. Con ustedes, entonces, criolo haciendo Bogotá el tema que habla del contrabando. ムーンバー、ムーンベイ。Á, Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra preguez. Vai ser melhor do que passar a a g a d a agradar até o rei. Las noticias más importantes nunca aparecen en la tapa del diario, sino en las páginas del fondo, y casi siempre tienen que ver con la ciencia, la biotecnología, la astronomía y los chusmeríos de la farándula. Sacando los chusmeríos que solamente tienen una trascendencia que alimenta mi frivolidad, a mí las noticias que más me gustan son los descubrimientos raros. Cuando aparecen estas noticias, en seguida las recorto y las pongo en el segundo cajón, que es el cajón donde guardo las pruebas académicas ...que confirman que tengo razón en casi todo lo que discuto por ejemplo el descubrimiento de que el universo es explicable y que las teorías de la relatividad son compatibles con la física cuántica yo soy capaz de decir todo eso de un tirón en una sobremesa también me gustó mucho esa noticia de que el porro no solamente que no hace nada malo sino que es relativamente bueno comparado con el whisky y con ir a los programas de la televisión a dar un testimonio eso está en un informe de la Organización Mundial de la Salud que escondieron para que la gente no lo sepa nunca Otra noticia muy buena que leí es la de unos médicos alemanes que descubrieron que el mejor antídoto contra el colesterol, el estrés y todas esas boludeces que le agarra a la gente es reírse mucho con la boca muy abierta porque parece que al reírnos hay unas cosas que se g r e g a n algo que va no sé dónde y se convierten en ejércitos naturales contra todo yo no sé muchas palabras científicas pero me gusta decir e n z i m a s y con eso lo arreglo todo. La abuela de un amigo mío cuando no le salía la palabra decía alcanzame ese fitipaldi. Aunque mi amigo un día se me apareció y me dijo que no, que lo que la abuela decía no era fitipaldi sino alcanzame ese piperno. Yo digo encimas. Volviendo al tema, a mí lo que más me gusta es agarrar a un gil y explicarle cosas difíciles sobre ciencia, sobre biotecnología o sobre astronomía. Los que ya me conocen se dan cuenta que cada vez que digo encima estoy mintiendo o empezando a mentir, pero todavía nadie se dio cuenta de que no tengo la menor idea de astronomía y digo lo que me parece sobre el Big Bang, sobre las enanas blancas y por qué un telescopio es capaz de sacarle fotos a algo que pasó hace mucho tiempo. En esos temas la palabra que uso mucho es expansión y últimamente también ando diciendo delgadas cuerdas invisibles que vibran y tejen el destino, porque lo leí en clarín. A mí esto ya me gustaba mucho en la primaria, cuando le hacía creer a Chiri una cantidad de mentiras sobre medicina y sobre los nombres de los huesos. En el fondo yo sé muy bien que si de chico me hubiera dado la cabeza para algo me habría encantado ser investigador científico o astrónomo. Pero la verdad es que no me creo capacitado para responder las tres preguntas fundamentales: a dónde vamos, de dónde venimos y quiénes somos. Escribir es lo segundo que te queda cuando no te da la cabeza para ser científico. Escribir, en realidad imaginar, mentir, Es una metáfora permanente de descubrir y de investigar. Si yo pongo una mosca en un microscopio, no creo que pueda decir de qué murió. Pero si te querés dejar engañar, puedo entretenerte un rato contándote cuáles eran los conflictos de la mosca mientras volaba. Y en una semana que está con distinto grado de complicaciones en el planeta, Seguramente te habrás enterado que hay una revuelta por un asesinato en Irán y que las mujeres se cortan el pelo en público. La revuelta por el asesinato de Maksa Amini no cesa. A pesar de la dificultad para comunicarse y del bloqueo de las redes sociales en Irán, las protestas no cesan después de la muerte de Maksa Sina, según su nombre kurdo, Amini, a manos de la policía de la moral. Una fuerza específicamente dedicada a observar la conducta de las mujeres y, en algunos casos, el largo de la barba de los hombres. Sina se supone tenía mal puesto el hijab, que debía cubrir las cabezas femeninas de los siete años de edad, por eso fue detenida. El tamaño de la rebelión que despertó parece cumplir la promesa que su familia escribió en su sepultura: No morirás, tu nombre se convertirá en símbolo. Los hechos de los últimos días en Irán hablan por sí solos. El femicidio de Gina, la joven kurda de 22 años, que estaba en cana,、eh, por mostrar parte de su cabello, desató la furia de las mujeres de su país y del resto del mundo. El 14 de septiembre, Maxa, que se encontraba de visita en Teherán con su familia, fue detenida por agentes de la Policía de la Moral.、Eh, un delirio total, ¿no? Por no usar correctamente el velo. Cuando salió, lo hizo en coma y luego de estar dos días internada en el hospital Carra murió. Según un informe médico que pudo ser rescatado del centro de salud, la joven sufrió un trauma craneal grave y durante su funeral, llevado adelante en su ciudad natal del Kurdistán iraní en el nordeste del país, las mujeres presentes se sacaron los velos en señal de protesta. Pero la denuncia y el hartazgo se hicieron sentir también en otras ciudades como Mayad, Raj, Sanandaj y Divanre en Teherán. Estudiantes de las universidades se manifestaron en las calles. La placa que sus seres queridos dejaron en su tumba dio la vuelta al mundo. ¿no? no morirás, tu nombre se convertirá en un símbolo. Y bueno, hoy todas las mujeres, o muchas mujeres, hacen protestas en las calles, se cortan el pelo, a cabeza de, con cabeza d e s c u b i e r t o se agarran el pelo de manera desafiante. Y esto, bueno. Han matado a distintas chicas en ese contexto, porque a Disney, a Hadi de 22 años, la mataron de seis tiros en Karaj, en las afueras de Teherán.、Eh, bueno, hay un despelote terrible, hay un apartheid de género, varias acciones de protesta fueron el escenario de las calles y pudimos ver c o m o tantas mujeres con tijeres en una mano cortan su cabello, dice la nota que salió en el página de hoy. ¿sí? Eh, paren de matarnos, y bueno, hay una explicación de qué reclama el movimiento feminista iraní.、Eh, las feministas musulmanas consideran que hay que liberar el pensamiento de la región musulmana, principalmente de los ulemas, que son los varones que se arrogan la veracidad del relato e imponen su visión del Corán y de las sagradas escrituras. El Corán es un libro como la Biblia, un libro、eh, religioso. Y en ese dice cosas como, bueno, habrás leído alguna vez, o Uniching, o Uno de e s o s l i b r o s son bien genéricos, hablan、eh, en forma bastante abierta, digamos, los temas. Y son estos personajes los que le dan una explicación, una interpretación súper、eh, c a u s t i c a y, digamos, muy, muy autoritaria, ¿no? Con mucho control sobre la población femenina. Así que, bueno, un mundo. Complicado con guerras y problemas de género, raciales y demás. Nosotros nos vamos al encuentro de un músico que es de cabecera en el programa, se llama Isa Baga y o g o Isa Baga y o g o nació en Malí,、eh, en realidad, bueno, es de familia de Malí, él.、Eh, un tipo muy, muy talentoso que sacó cuatro discos antes de partir de este mundo. Eh, toma, toca el camel en Goni, que es un instrumento de seis cuerdas de África Occidental, parecido a un banjo.、Eh, desde muy chiquito tocaba, se había hecho sus propios instrumentos, y como es muy eléctrico, le dicen Tecno i z a、eh, Bueno, por supuesto que en Malí hay grandes músicos como Ali f a r c a que ahora lo vamos a escuchar en un ratito, y ese sonido nativo de Malí. Eh, es un sonido muy característico que muchas veces tiene el camel en Goni y otros instrumentos, pero también violas eléctricas. El blues nació de ahí, el blues llamado Soninke, y tiene un sonido muy, muy particular. Pero Isa Bagayogo, este pibe bastante tecno, le dio como una vuelta de tuerca al Soninke y logró realmente ahí en Timbuktu, en la ciudad de donde él había nacido, y después en Bamako, en la capital.、Eh, Logró dar una vuelta de tuerca a la música y bueno, cantaba sobre temas que tenían que ver con la tolerancia racial, el orgullo regional y problemas de la juventud como las drogas o los trabajos a los que eran sometidos los pibes y tantas cosas. Tiene una, una visión muy social sus letras, ¿no? Bueno, tiene cuatro discos hermosísimos: CIA del 99, Timbuktu del 2002, Tazumacán del 2004 y Malicoura del 2008. Nos vamos a meter con Isa b a g a y o b o con dos temas. Les traje Nogo y p o y e Isa b a g a y o b o Fabián González Canosa presenta Música Mestiza: El Latido del Tercer Mundo. Un recorrido por los ritmos, las texturas, las historias y costumbres de los pueblos de nuestro planeta. Boy Zenzel <laughs> We say this. Esas tres lluvias e i t de primavera hermosas y muy raras que oc ocurrieron hace muy poco, otra vez incendios en Córdoba. Hay dos focos, el más grande afecta al valle de Punilla, un importante incendio en la zona norte del valle de Punilla, entre las localidades de La Cumbre y el paraje Cuchi Corral. Sigue descontrolado, varias dotaciones de bomberos continuaban en la noche del lunes intentando controlar el avance de las llamas. A su vez, en el sur de la provincia se inició otro foco en las cercanías de Alpa Corral. El más grande de los siniestros en Punilla、eh, fue intencional, ya saben que fue intencional, en una zona bastante inhóspita,、eh, pero bueno, hay vientos que daban vueltas, ¿no? que están rotando permanentemente y bueno, estaban tratando de hacer cortafuegos para detener las llamas y estaban esperando que amainara un poco el viento para que los aviones hiderantes pudieran operar.、Eh, bueno, esperaban lluvias para el miércoles, así que ojalá. Así se calma todo esto, pero siempre intencionales los fuegos, ¿no? Bueno, estuvimos escuchando a Isa Bagallobo de Malí y ahora, por suerte, la poesía nos visita como siempre. El Chaco me mandó esta semana un audio nuevo, creo que es un texto de Felipe Chorén, El Zorzal. Lo escuchamos al Chaco Luque, José Luis Luque. <música> Habrás oído que el sorsal en las ciudades canta por la noche para evitar que el ruido acalle su mensaje. Quizás nosotros también como el sorsal cuando viene a la ciudad. Quizás somos como el sorsal que acorralado por el ruido y los motores se va refugiando en la madrugada para que la hembra pueda escuchar su canto. escuchar su cortejo porque de otro modo se pierde su melodía cristalina en el b u l l i c i o quizás por eso cuando llegamos al asfalto también nosotros nos fuimos refugiando en la noche para lanzar al aire la música y el canto que nos limpia por dentro de las grúas de los martillos neumáticos de las sirenas y de las a c e l e r a c i o n e s que atropella el espíritu. A veces pienso que somos como el solsal, que somos como pájaros cantores perdidos en el asfalto. Y ahora nos vamos a ir al encuentro de un prócer, ¿eh? de un músico increíble. Se llamaba Ali Ibrahim f a r c a Turé.、Eh, había nacido en Bamako, en la capital de Malí, en el año 39.、Eh, un guitarrista excelso, el tipo que más、eh, tocaba la viola ahí en esa zona. Es、eh, la zona del s o n i n k é como te dije hace un rato.、Eh, Turé había nacido en Gumaraus, en la región de Tombuctú. En el seno de una familia noble, s o n g h a i Los s o n g h a i son uno de los, de los pueblos más tradicionales de esa región. Y bueno, en África hay un sistema de castas muy estricto también. Entonces, los músicos se pasan su oficio y no, no pueden ser、eh, cualquiera músico, ¿no? Ellos eran nobles y bueno, los músicos tocan para ellos. Así que no le permitían tocar. Sin embargo, Ali f a r c a era un tipo muy empecinado. Y así que cuando se decidió a hacer música nadie lo pudo parar. Empezó a tocar a la guitarra a los 10 años, pero recién a los 17 pudo verdaderamente dominar el instrumento. En el 50 empezó a tocar un gurkel, que es una guitarra africana de una cuerda, que lo eligió porque tenía poder para convocar a los espíritus. También a, aprendió a tocar en el jarka, que es un violín de una cuerda. Que es cuando, toca el Harkin, cuando tocaba el Harkin, cuando a c o t el jargón en sus recitales, era una de las partes que la gente más disfrutaba. n o、eh, En el 56 cuentan que vio a una actuación de un, gui, un guitarrista guineano muy bueno, que es Keita Fodeva, en Bamako, y le impresionó tanto que decidió en aquel momento convertirse en guitarrista. El tipo era autodidacta y adaptó las canciones tradicionales que había aprendido con el Gurkel y las adaptó a la guitarra. n o Durante una visita a Bamako a fines de los 60 de artistas norteamericanos, Ray Charles, Otis Redding y John Lee Hooker, especialmente, Ali f a r c a descubre la música afro-norteamericana y al principio pensó que, que John Lee Hooker tocaba música de Malí. Ahí se dio cuenta de que esta música venía de América, tenía raíces profundamente africanas, que el b l u e s tenía una raíz africana muy importante. Y bueno, empezó a incorporar esos elementos a sus actuaciones y ahí compuso, cantó y tocó con un grupo muy famoso que se llamaba la Trup 117. Era un grupo creado por el gobierno de Malí después de la independencia del país para que recorriera los campamentos y los lugares donde estaban los soldados.、Eh, Ali f a r c a estudió la carrera de ingeniero de sonido, una profesión que practicó hasta la década del 80. Cuando había ahorrado suficiente dinero, se quería convertir en granjero y se fue a vivir al campo a criar cabras. Y cuenta la historia que cuando Ray c u o d e r lo va a buscar para grabar el disco Talking Timbuktu, que es el gran disco de Ray c u o d e r y a l i f a r c a lo va a buscar al campo y lo convence de grabar un disco más. Y el tipo deja sus cabras y se viene al estudio a grabar ese disco.、Eh, bueno, un capo total que se lo recuerda muchísimo. Hoy su hijo es músico, es viejo, f a r c a Touré. f a r c a quiere decir asno, es、eh, un animal admirado por su tenacidad, el asno en África, el burro, y bueno, por eso le decían, porque el tipo era muy empecinado en la forma de tocar y había quedado solo, porque su padre, que era soldado en el ejército francés, murió en combate en la segunda guerra.、Eh, Ali apenas fue a la escuela y se dedica desde chiquito al cultivo del campo. Pero bueno, siempre conectado con la música, con el gurkel, con esta pequeña guitarrita y con el violín, y el jarca, y también la flauta peul, y todos los instrumentos del folclore ngoni, del folclore mandingo también. Bueno, un capo total que tiene un montón de discos, es muy, muy querido en África, es un prócer, se llama Ali f a r c a Turé, o y del disco con Ray c u d e r Traje un temazo, es un poco largo, pero te lo vas a bancar bien porque es el gran Ali Far Caturé haciendo diarabí. I'm Go, Jabby, go, so. Don't worry, l i l a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 Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta: 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros, 12.330 kilociclos. En la banda de 19 metros, 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie. Puede más. Nos vamos al encuentro de Aisha k o n e Aisha k o n e es una cantante de Costa de Marfil, es m a r f i l e n i a Nació en el 57 d en a v i d j a n y muchas de las letras que cantan están en Senuolo o en m a l i n k e Era hija de un médico y tuvo un comienzo muy difícil porque su padre no la dejaba cantar. El doctor Musa k o n e ...que Se oponía a ver a su hija emprender una carrera musical. Ahí ya <risa>、eh, realmente comenzó su carrera musical con la orquesta de la radio televisión de Ivorian Orti y fue contratada como corista al principio, bajo la dirección, entre otros, de Boncana Maiga. Se convertiría en su mentor y, bueno, después actuaría en Farafina, una de las bandas más conocidas. El director musical de programación de la radio televisión Marfilenia. La hace conocer a todo el público de Costa de Marfil y esta adolescente bueno, se cosdea así con grandes artistas, con maestros de la música africana como Manu Dibango,、eh, va a trabajar con él y después bueno, con Miriam Makiba, la sudafricana que estaba exiliada en Guinea. Y bueno,、eh, se dedicó a la música, le fue muy bien, se estableció en la escena musical africana. Actúa en todo el mundo, es la única cantante de Costa de Marfil que tiene dos discos de oro,、eh, una trayectoria muy grande. Y vamos a escuchar a esta cantante Aisha Coné con un tema que se llama b a h i a ¡Newala Yeriko! ¡Yeriko b a l i m o n d e l a よし ジョゴ A ella con él, nos vamos al encuentro de la poesía. Nuestro amigo Felipe c h o r e n nos manda otra vez un poema, se llama La Tierra v a l d í a Con ustedes, Felipe c h o r e n T.S. Eliot, La Tierra v a l d í a 1. El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en la tierra muerta. Mezcla memoria y deseo. Remueve lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra. Alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano a la altura del St. s t a m b e r g e r s e con una fina lluvia, nos detuvimos en los soportales, y ya con sol continuamos por el Hofgarten, y tomamos café conversando un buen rato. v i n g e r keine Russin, s t a m m aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos niños, en casa de mi primo el archiduque, él mismo me paseó en trineo. Yo estaba asustada, dijo Marí. Marí, sujétate fuerte, y allá que fuimos. Uno se siente libre en las montañas. Leo buena parte de la noche, y en invierno voy al sur. ¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas se extienden en estos pétreos escombros? Hijo del hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues s o l o conoces un manojo de imágenes rotas. En las que el sol golpea y el árbol muerto no cobija ni consuela al grillo, ni mana el agua de la piedra seca. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja y te haré ver algo distinto. Tanto de tu sombra siguiéndote a zancadas en la mañana. Vamos ahora, después de escuchar poesía, al encuentro de una fanfarria de una de esas bandas gitanas que nos gustan tanto. Una banda gitana con sede en Bucarest, en la capital de Rumania.、Eh, la banda fue formada por un violinista y compositor que se llama Aurel i o n i t a originario de una familia de Lautari del pueblo c l e y a n i La banda se llama Mahala r a i Banda. Está relacionada con varios miembros de los Taraf de Hajdux.、Eh, la banda toca música de influencia balcánica. La instrumentación utilizada por la banda son violines, acordeones, todo tipo de vientos, instrumentos de bronce,、eh, sobre todo por músicos de Seke Prajini. Eh, la música incluye una mezcla de música popular tradicional y música de los clubes de los Balcanes, ¿no? Balcan Beats se llama la música esa.、Eh, su música es conocida porque, bueno, hay una, una combinación de arreglos, de elementos tradicionales, pero también con enfoques muy modernos.、Eh, sacaron un disco debut allá por el 2004 en Bucarest. Eh, con Chantel y Marcus Darius, que son unos DJs muy conocidos, alemanes, que viven siempre grabando música gitana y participando de todas las grabaciones que hacen, junto con s t e f a n Caro. El disco fue muy bien recibido. Después sacaron un segundo álbum que se llama Ghetto Blasters. Lo grabaron en Berlín en el año 2009, entre Alemania y Bucarest, en Rumania. Eh, bueno, lo grabó Henry Enes y Mark Elser.、Eh, fue lanzado por Asphalt Tango Records en 2009 y les fue muy bien con este disco. Ya se hicieron muy conocidos en todo el mundo.、Eh, ya tienen cientos de conciertos en distintos festivales, en clubes, en salas de conciertos. Tienen un espectáculo muy, muy grosso que hacen con actores y con gente、eh, del espectáculo junto con la música. Eh, aparecieron en el, la película británico-estadounidense Borat, la del tipo que e migraba de Kazajstán a Estados Unidos, que es muy graciosa con el actor、eh, Sacha Baron Cohen. Y bueno, es una crítica muy mordaz a a la sociedad norteamericana. ¿no? Bueno, una banda, una fanfarria muy, muy buena, la Mahala r i a e Banda, y la trajimos acá al programa. Vamos a escuchar、eh, Les s Sexy.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 Vamos a ir al encuentro de un dandy, un tipo increíble, un egipcio que había nacido en el 45, un guitarrista, músico, compositor, acompañante y actor egipcio. Nació en El Cairo,、eh, era un conocido guitarrista que había acompañado a Farid a l a s h a s a un Halhum. A todos los músicos más conocidos de Egipto, ¿no? Equipo muy, muy personal. Desde muy chiquito aprende a tocar el violín, la guitarra, el piano. Esto hace que lo lleven a un instituto de música privada en el centro del Cairo. Ahí continúa su educación. Y forma en la década del 60 una banda con los amigos llamada Les Petits h a t s Los Pequeños Gatos. Tocaban música influenciada por sonidos occidentales, ¿no? Eh, tocan en lugares chiquitos. Bueno, luego se va a abrir camino,、eh, va a ser más famoso e n Egipto. Pero bueno, vendría la agitación política egipcia entre los años 73 y 77. Korshid se ve obligado a irse, se muda al Líbano y ahí empieza a grabar álbumes con su propio nombre para sellos discográficos libaneses como La Voz del Oriente, La Voz del Líbano. Trabaja con un ingeniero de audio muy famoso, Nabil Muntaz, en Beirut. Y bueno, sigue trabajando muy duro para progresar en su estilo musical. En el 77, el presidente egipcio Anwar el Sadat lo invita a k o r s h i d a actuar en Estados Unidos, en la Casa Blanca para Jimmy Carter, porque era la ceremonia por el tratado de paz entre Egipto e Israel. Korshid, por supuesto, acepta muy rápidamente, pero bueno, esto le trajo varios problemas, ¿no? Porque muchos vieron esta actuación como, ¿qué se es l l a como sionista, ¿no?, como un acto incorrecto. Así que muchos países en ese momento cortaron lazos con, Egip con Egipto, luego ese tratado de paz, y con Korshid, bueno, se pudrió todo, todo mal. Pasó un año en Siria, actuando en películas y actuando en varios lugares. Eh, bueno, en el 79, queriendo más papeles de, en el cine, regresa a Egipto y bueno, tiene una carrera cinematográfica. El tipo tenía una vida personal muy, muy alocada, tenía un auto convertible, iba a muy alta velocidad y se mató. Se tragó un poste de luz y se mató. Pero un eximio guitarrista que tiene en muchas películas egipcias está su música, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Yasebin,、eh, a Omar Korshid, de Egipto. Semanas complicadas, convulsionadas, donde las noticias en el diario hablaban de conflictos de empresas que se iban del país, de conflictos con gremios que pretenden mucho, pretenden demasiado, con obreros insaciables que quieren demasiado y con medios que reflejan la realidad como ellos quieren, encontré a este señor y te lo traje. d e comunicación que tanto hablan, l o invitamos, l o invitamos que vengan a trabajar a las, a las industrias del neumático, que vengan los periodistas, esos bien vestidos, con la panza llena, cómodos, que vengan a, a trabajar una jornada laboral dentro de la industria. Y después hablamos. Nosotros tenemos que mostrar nuestro recibo de sueldo para decir que todo, ello, todo lo que están diciendo es mentira, pero no les piden lo que ganan las empresas, que muestren los balances de, de ganancia s de las empresas, por eso se lo piden. No, eso no, a los trabajadores sí. Yo vengo de una familia de trabajadores. Mi viejo fue chofer de colectivo toda, toda su vida y siempre fue lo mismo. Se quedó sin laburo, cerró l a e m p r e s a lo dejaban en la calle.、Eh, fui a huelgas con mi viejo. Y, y yo entendí ahí que el, el trabajador, si no es luchando, no vamos a, no vamos a, a, a, lograr, a conquistar nada. Porque tantos gobiernos. De cualquier, de cualquier índole, ¿eh? yo acá no soy ni k i r c h n e r i s t a ni peronista, ni nada,、eh, ni macrista, nada. Yo soy un trabajador. Cada gobierno que pasó, el trabajador siempre tuvo que salir a la calle para defender su derecho. ¿Y masa qué puede decir? Si、sí, es un b u r g u é es un b u r g u é de masa. O, o que muestre la mano a ver si fue un trabajador. Porque para ponerse del lado del trabajador, tiene que ser trabajador. Y eres un burgués y va a estar del lado de la burguesía. Así que, mírenme cómo estoy vestido, gente. O sea, soy un trabajador más. O sea, si、sí tienen, eh, tienen que fijarse de qué lado están: del lado e s t a del trabajador la que hace rodar el mundo, o del lado de la burguesía que se llena de guita. Multimillonarios los tipos, a costa de nuestro sudor. Así que, hay que fijarse de qué lado de la vereda estamos. Nada más. Y en un mundo que tiene esas vicisitudes, que tiene esos problemas, que nos aquejan con realidades a veces insondables, increíbles, nosotros tenemos la suerte de tener la poesía de nuestro lado. Y siempre nos visitan poetas, gente que nos viene a traer sus poesías o a leernos poesías que les llamaron la atención, que les gustaron. Con ustedes, La poesía. Graciela Emilia Juárez Chela, que nos trae una poesía. De Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura 1945, su poema íntima. Mis manos llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra en los entretejidos dedos, y dirías: No puedo amarla porque ya se desgranaron como mieses sus dedos. Tú no beses mi boca. Vendrá el instante lleno de luz menguada en que estaré sin labios sobre un mojado suelo. Y dirías, la amé, pero no puedo amarla más ahora que no aspira el olor de retamas de mi beso. Y me angustiara oyéndote y hablaras loco y ciego Que mi mano será sobre tu frente cuando rompan mis dedos y bajará sobre tu cara llena de ansia mi aliento. No me toques, por tanto, mentiría al decir que te entrego mi amor en estos brazos extendidos, en mi boca, en mi cuello, y tú. Al creer que lo bebiste todo, te engañarías como un niño ciego. Porque mi amor no es sólo esta gavilla reacia y fatigada de mi cuerpo, que tiembla entera al roce del cilicio y que se me rezaga en todo vuelo. Es lo que está en el beso y no es el labio. Lo que rompe la voz y no es el pecho, es un viento de Dios que pasa hendiéndome el gajo de las carnes volandero. Esta semana buscando música para el programa me encontré con un disco muy, muy lindo. Se llama、eh, Coroba Beats.、Eh, es, el, es una banda Coroba que es la, la banda de un percusionista que se llama Emilio Suárez. Que graban en estudio todo tipo de instrumentos de percusión. Y bueno, acá se juntan con Secuba Ularé. Que es un músico increíble,、eh. se juntaron hace mucho para un tema que se llamaba Soco.、Eh, bueno, le fue muy bien con este tema y ahí surgió la idea de grabar un disco entero,、eh, profundizando en el mismo concepto: n o reversionar con el, origen, el original sonido de Corobá, canciones tradicionales de la cultura m a l i n q u e o mandinga, potenciando el lenguaje de ambos universos. n o Eh, estuvieron dos años trabajando en este proyecto y en el 2022 salió a la luz s a n c a r á n Beats. Son Secuba, Ularé y c o r o b a、eh, Bueno, el, el disco tiene participación de Rosario Quiroga en coros, Emiliano Dinardo y Agustín Areal Vélez en sintetizadores, Lautaro Yashman en trombón, David Fernández en trompeta.、Eh, bueno, además está Yadi Camará en balafón y Fanta Conate en voz. Eh, bueno, en este disco conviven y se retroalimentan, dice la reseña, diversos lenguajes musicales como el rock, la tradición mandinga, el reggae, el jazz, el afrobeat.、Eh, en percusión y voz, Secuba Oularé, un prócer de la música, Emilio Suárez en balafón, Yelingoni percusión y coros, Santiago Garriga en bajo, Marco Barbieri en guitarra, Mauro Fernelo en batería y Rosario Quiroga en coros. Una r e b a n d a que sacó este disco muy lindo y traje dos temas. Son temas tradicionales de la cultura.、Eh, Mandingue uno. El segundo es un tema que Turekundá toca muchas veces. El primero es Lemben y el segundo es、eh, Salia. Dos temas de África de la costa oeste tradicionales, reversionados por Korobá y Sekuba Ularé. En que estamos haciendo radio, el mundo despide a un personaje de la radio muy conocido en Europa, en España. Era Jesús Quintero, el hombre que amaba a los nadies. Un tipo con un, con un estilo único. Era el del perro verde y el loco de la colina. Un entrevistador increíble.、Eh, tenía silencios así muy, muy marcados. ¿no? Y le gustaba retratar a los marginales, los anónimos, los oprimidos. Eh, fue un niño pobre que se convirtió en periodista y presentador.、Eh, su pucho prendido le daba esa mezcla de intimidad y. e se a, a l g o de misterio a sus, sus entrevistas muy de clase magistral de periodismo y de psicoanálisis. Un tipo muy g r o s s o a los 82 años murió. Dicen que se fue, que comió, que almorzó, se fue a dormir y ya no se despertó. La、eh, madre. El papá era electricista y su mamá era campesina. La madre le decía a su hijo que era más raro que un perro verde y un ratón colorado. Y de ahí sacó el nombre para su programa. Empezó de muy chico,、eh, primero actuando, hasta que lo escuchó un tipo de la radio con esa voz tan impresionante que tenía y le dijo: No querés hacer、eh, radio. Entonces él empezó como presentador en la radio, pero después se le ocurrió hacer el hombre de la roulette. Que consistía en recorrer el país en una furgoneta llena de libros y sartenes, entrevistando a los nadies, gente sin fama pero con historia, personajes anónimos con una vida interesante para contar. Y bueno, el tipo así fue, fue haciendo carrera hasta ser muy, muy conocido, por supuesto. ¿no? Eh, bueno, se murió Jesús Quintero. Nosotros acabamos de escuchar a la banda Corobá junto con el músico estadounidense africano y nos vamos al encuentro de María Rita, ya casi está terminando el programa. Acordate que estamos en vivo, salimos por el 104.9, somos FM Las Chacras. Esto es La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Acordate que el sábado sale de vuelta el programa por FM Sierra 107.9 y que en archive.org están todos los programas atrasados, colgaditos ahí en podcast. Para que los puedas escuchar nuevamente, yo igual por f a c e también los comparto. Nos vamos al encuentro de María Rita Camargo. Es la hija de Liz Regina, quizá la cantante más grosa que tuvo Brasil. ¿no? Era un icono de la cultura brasilera, era una mujer muy independiente, un personaje de los años 60, muy conocida. Se murió. Eh, y bueno, cuando María Rita tenía c u años, t r o a así que creció sola con el papá, después fueron a Estados Unidos y volvió a Brasil con 24 años cumplidos. La invitó Milton a hacer un tema que se llamaba Tristez y ahí, bueno, empezó su carrera musical. El primer disco que grabó ya vendió 100.000 copias enseguida en Brasil,、eh, es muy conocida. A mí me g u s t ó una canción mucho. Que se llama Camino de las Aguas, que es muy tranquila, i t muy bajita y está buena para este momento del programa. Con ustedes, María Rita. パカパカ、次 que que seu rumo lenta、como quem já não quer mais chegar. 「この人たちの緑地に来たことはない o す」「飼育員の緑地に a たことはないです」「飼育員の a que た u e r o ver.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 Entre los mejores combos nacionales de Panamá en la década del 60, 70 había una banda que empezó llamándose el combo Peor Es Nada, allá por el 66, 67, en los barrios de Santana y Chorrillo, en la capital de Panamá, en la ciudad de Panamá, Panamá City.、Eh, bueno, Alonso, que es el cantante y guitarrista. Eh, recuerda que habían hecho cencerros en una fábrica de metales. Tenían un tambor con un bidón de 55 galones cortado por la mitad、eh, para hacer el bajo, con un palo y una cuerda de nylon. Maracas, tumbadoras y ukelele súper、eh, artesanales. Eh, bueno, la formación original i n c l u í a Oscar de León, que es originario de Colón. Y sin relación con el cantante más famoso ¿no? y bajista venezolano. En tumbas y timbales, Vidal en timbales, Tito Domay en bajo y los cantantes Tomás Tacho Goodrich, que era un cantante de merengues, y Almendra de Eduardo William, que cantaban calipsos. El grupo tocó en boats, en discotecas, en Figali, en chorrillos. Y bueno, tenían un muy buen guitarrista que era Roberto Domínguez y dos excelentes cantantes, así que les fue muy bien. Luego cambiarían su nombre a los Mozambiques, del ritmo cubano del mismo nombre, que estaba de moda en esos barrios afro-antillanos de América Latina y también de Nueva York. Y alrededor de 1968, Eddie Palmieri y Ricardo Ray habían popularizado este ritmo. Bueno, Alonso dice que vendían discos en una motocicleta y que eran muy, poquito, muy poco conocidos.、Eh, los excelentes. Y después los Mozambiques, una banda panameña para irnos del programa. Con ustedes, los Mozambiques, nos escuchamos acá en el 104.9 la semana que viene. e、yeah. t o m e b a b y w e l l I think I'm going